Hola, buen día. Bueno, están trabajando con la idea de hacer una colecta para juntar juguetes que permitan hacer algún regalo en Navidad. Contanos qué se puede hacer. Sí, eh, nosotros como todos los años eh, realizamos una colecta, eh, o sea, hacemos un evento eh, más que nada para los niños, ¿no? que es algo para ellos que les llama mucho la atención y es un momento lindo que pasan. Y muchos de los chicos no, no reciben regalito ni nada de eso, así que la idea nuestra es darle un presente ese día, ¿no es cierto? Y eh, armar canastas navideñas para entregarle a las familias y que puedan compartirla en su mesa con sus familias. ¿Cómo es la metodología de esa colecta? ¿Qui quién, ¿Quién puede colaborar? ¿Dónde y de qué manera? Eh, están todos invitados a colaborar. Eh, lo pueden hacer eh, acercándose al merendero o a Tienda Piruetas, que es un punto de colecta de que tenemos. De, decínos eh, los, sino... la, las, las direcciones, los domicilios. Sí. Eh, Cabero, 1648, es el merendero. O si no, Roque en San Espeña, 1001, es la Tienda Piruetas. Bien. Si no, también nos pueden mandar un mensajito al 2954... 44-87-42. Eh, 44-87-82. Eh, sí. 44-82-47, ah, ah, eh, ah, Sí, bien. ahí está. Eh, nos mandan un mensajito y coordinamos para ir a, entre, a buscar. Bien, entonces esclarecemos. Sí. 44-82-47 si no, sí. es el teléfono. Sí. Bien. sino también por redes. Tenemos Facebook y... Y lo que es Instagram, nos escriben ahí y podemos coordinar para ir a buscar. Eh, y bueno, nada, se recibe un turrón, una garrapiñada. Entendemos la situación de todos, así que eh, con una cosita que nos donen, a nosotros nos re sirve. Perfecto. ¿Cuánto hace que vienen haciendo esta actividad puntualmente? Es decir, la, la colecta para Navidad. Y nosotros la realizamos todos los años, ya va a ser eh, van a ser 8 años que estamos haciendo todo este trabajo, así que, nada, eh, una vez más eh, tratamos de que de poder lograrlo, ¿no? Entendemos que está re difícil y, bueno, nos cuesta cada vez un poquito más, pero vamos a ver qué sale. ¿Qué antigüedad tiene el merendero? Y va a ser ocho años, sí. ¿Y cómo describirías la situación actual en comparación con el recorrido que tienen? Y nosotros antes teníamos como más... Eh, donaciones y todo eso y hoy en día está re difícil eh, tenemos muchos colaboradores que ya no colaboran como antes eh, pero porque entendemos la situación que están pasando también, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, antes no teníamos que hacer eh, bonos y cosas para vender o, o masas para vender y esas cosas porque teníamos más ayuda hoy en día no tenemos tanta ayuda entonces tenemos que rebuscárnoslas para poder seguir, si no, no Uh -huh. No podríamos, como antes. Antes teníamos la claro. ayuda necesaria como para no tener que hacer todo esto. Hoy en día tenemos que hacer sorteos, hacer de todo para poder conseguir las cosas. ¿Y tienen un número de personas más o menos fijo que eh, son atendidas en el merendero? Y nosotros estamos trabajando por grupos familiares, eh, eh, estamos trabajando con 30 familias puntuales, pero tenemos familias en lista de espera que también se las asiste. Ajá. En ese en grupo familiar te digo, hay abuelas, abuelos, eh, en otro grupo hay tías, eh, con mamás, niños. No cuento con muchos papás con, pero la mayoría son mamás. ¿Y cuál es eh qué, qué escuchás de esas familias, de esas personas? ¿Qué dicen, y, qué, qué qué quieren, qué situación de necesidad describen? Y la necesidad principal es el trabajo es así, eh, acá hay muchas mamás que no consiguen trabajo eh, que porque tienen pibes que porque, mira, a una le dijeron porque no daba con el perfil, o sea, para vender ropa nada más o sea, no sé qué perfil tiene que tener para vender ropa pero bueno eh, lo que falta es el trabajo eso es lo que más falta bien Y la ausencia... Porque si, sí. si las madres tuvieran un trabajo, no estarían necesitando que la ayudemos. No sé si me explico. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Eh, la ausencia de los padres que señalas ¿es porque son personas que están trabajando o en general es porque están ausentes eh, de su función en el hogar? Eh, la falta de papás es por el abandono que le hacen a sus hijos, ¿no es cierto? A su familia. Eh, yo acá no cuento con papás. Acá la mayoría son madres solteras. ¿Y eso lo, lo, es un tema de conversación entre ustedes y esas madres? Y sí, claramente Ajá. sí, porque son las que todos los días tratan de sacar adelante su familia, ¿no es cierto? Y, y les cuesta muchísimo. Supongo que ese eh, abandono también es económico en la mayoría de los casos. Claro, tal cual, sí, sí. Soledad, te agradecemos. Tenemos muchos sí. casos de... Sí, decime, no, no, nada decime, decime. que tenemos... Tenemos muchos casos de, de, de chicas que vuelven eh, con su pareja, con su violento, o, o también porque tenemos casos de violencia de género donde las chicas vuelven, pero ¿por qué? Porque por ahí no consiguen un mango y el tipo es el que le fa le facilita la comida para los pibes y eso, pero tiene que bancarse un montón de cosas, ¿no es cierto? Y todo porque, bueno, no, no tiene un buen trabajo para para sustentar ella, su familia y cosas así. Uh -huh. recordemos que de acuerdo a las cifras oficiales en la Pampa alrededor del 80% de, de los padres no pasan la cuota alimentaria en, est en estos casos cuando se separan, digámoslo así tal cual, uh -huh. sí, sí eh, el Estado no ha encontrado un mecanismo para en, una solución práctica para eso, más allá de hacer público lo que está ocurriendo sigue ocurriendo, es así sí. tal cual, muy triste Soledad, te agradecemos el contacto, si querés decir algo más, te escuchamos y, eh, y cada vez que necesites este, alguna mano acá desde la difusión, por supuesto que están las puertas abiertas. Sí, eh, quería comentarles que tenemos muchos niños que están practicando deportes, eh, más que nada eh, la idea es sacarlos un rato de la calle y hacer ponerlos a hacer una actividad, así que les encargamos a todos los que puedan y quieran colaborar con calzados desde el 30 al 42. Es bien recibido y ropita de verano también. Bárbaro. Soledad, gracias y un abrazo. No, gracias a ustedes.